Hoy no voy a hablar de océanos sin soles. No daré escrupulosas descripciones del Sausalio. Ni recorreré con el viento el camino hasta impactarme contra algún cuerpo anónimo. Hoy, no seré atento con las ramas. Ningún árbol ocupará este espacio, porque árbol es el primer puente hacia la nostalgia repulsiva. Todos los árboles han sido orinados Hoy los ríos fluyen Fluyen A contracorriente Sus peces se devoran entre sí Sus fondos Pavimentos Averiados Triste verdad de hormigas en el desalojo. Hoy el bosque es asedio de voces que por muchas son indistinguibles. Gritos. Gritos. Pidiendo a gritos. Su atención, por favor. Su atención por favor, hoy, el canto de cualquier pajarraco conmemora su destino en un parabrisas, hoy, doy la bienvenida a 2240 metros de altura tiznada, sobre el nivel de los afortunados, hoy, me escondo, anegado en el tumulto, en el roce de nalgas grasosas que despejan mi mente y erotizan mi cuerpo a empellones. Su atención, por favor, hoy.